de 6 a siete de la tarde eusca música en berrioari rotida 100.8 fm y eneguque plaza y síguenos en facebook facebook.com barra aquí comienza eu música en el 10.8 de la fm y a través de internet en euegusky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 Pero no hay que preocuparse porque este programa Euskal Música en cuanto concluya lo puedes volver a escuchar cuando a ti te dé la gana a través de la página de Facebook que tenemos, facebook.com facebook.com.euskalmusikaberriozarirratia. Esa es la página de Facebook donde pues te puedes encontrar noticias referentes a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. También por supuesto agenda de conciertos videoclips música y como te comentaba anteriormente el programa de cada semana recuerda facebook.com euscal música berriozar y ratia son cinco minutos los que pasan del punto de las 6 de la tarde de este jueves te nos escuchas en riguroso directo si nos escuchas en repetición estamos nuevamente contigo tanto el sábado como el domingo en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde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 Y además tendremos al otro lado del hilo telefónico al vocalista de la formación Sky Ketan, Peyor, que acaban de publicar lo que es su segundo trabajo discográfico titulado Orekariak, un álbum en el cual te puedes encontrar 10 grandes canciones eh, pues que van con los estilos que a ellos les gusta. Les gusta la marcha, les gusta la juerga y esos estilos son el rock, el ska y el reggae. Lo dicho, hablaremos eh, con Peyo, vocalista de la banda, que estará con nosotros en Euskal Música, en Berriozán y Ratia, al otro lado del hilo telefónico. Para hablarnos de la trayectoria musical de la banda, de sus discos, dos discos más una maqueta. De los directos, bueno, en definitiva, de Sky Ketan. Y aparte de esas novedades, aparte de la entrevista con Sky Ketan, también tendremos más música. Música local, música que se realiza en Euskal Herria, lo dicho, cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde en riguroso directo Cada fin de semana, sábado y domingo nuevamente contigo en la misma franja horaria, pero eso sí, en repetición Así que si te parece vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer, atención, con Lecter de Cobra y Cocaine y con Sergei de Eraso, que componen este nuevo proyecto musical Oso, viejos conocidos de la escena musical vasca, cada miembro pues posee un currículum como para prestar atención a este nuevo proyecto, ¿no? Lector toca la batería en cocaine y canta en cobra, mientras que Sergei, en cambio, pues es guitarrista y vocalista principal de la banda Eraso, tanto uno como otro, dos personas inquietas en lo que a música eh, se refiere llevan muchos años en esto, muchos años en la carretera musical y se nota En este nuevo proyecto musical Batería, guitarra y voces Esas son las armas de oso En estos 10 temas que te puedes encontrar El álbum se hace llamar Parasutá, Paracaídas Y en él te puedes encontrar temas como Itchen, Begaituste o Be I Para Suta, que es el tema que da título a lo que es este álbum Este nuevo proyecto musical para este dúo Para Lecter de Cobra y Cocaine y para Sergue de Eraso Con ellos, con Oso, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Novedad, por supuesto, importante Música <risa> novedad, hemos comenzado el programa de hoy de Euskal Música, novedad de Lekter y Seki, el nuevo proyecto de Oso, el álbum para Sutan un álbum en el cual las baterías y las guitarras han sido grabadas en los estudios Eléctrica de Azpeitia por Ander Barriuso a los mandos Mientras que la grabación de las voces, mezclas y masterización Han ido a cargo de Lecter en los estudios Rec de Donosti Pues ahí está, nuevo proyecto musical para este dueto El álbum se hace llamar Parasuta Y ahí están sonando dos de los temas incluidos dentro de este álbum Y Chen, Bagaitus T.O.B., puesto que, es que acabamos de escuchar el octavo corte del álbum y además, tema que da título al este nuevo proyecto musical Parashuta. Y nosotros que seguimos compartiendo contigo más música, y nos vamos con un señor que lleva años en esto de la música. Hablamos de Petty, que hace dos años editaba su álbum Shavita Petty y ahora, en el 2015, primeros de este año 2015, acaba de publicar lo que es su nuevo trabajo discográfico. Un mini CD de cinco temas, eh, Editado por él mismo, ha sido autoproducido, pero eso sí, con la colaboración de Bomberenea e Kinchak. Vamos a hablar un poquito de la trayectoria de este señor. Comenzó en el 99 con su álbum Ametsbat, en el 2001 llegaría el álbum Arrasoyak, en el 2002 Petit Echeko Utsa, en el 2003 Anari Tapeti, en el 2006 Ausse, en el 2007 On, en el 2009 Aguayak, en el 2010 Aguayak. Behrens Whitfield Eta Petty Blood Attack Y en el 2012 Llegaría su último álbum Shabby Tapety Ahora en el 2015 En enero Edita lo que es Su nuevo larga duración Astir Titán Lo dicho Un mini CD Con 5 temas Y de él pues vamos a escuchar Dos de los temas incluidos En este álbum El tema que abre Egunero Y el tema Il Arte Edan Es novedad también esta semana En Euskal Música Es lo nuevo El regreso de Petty Egunenoko saltzeituutireganaren zorkatsak. Lagunonak soili ikustez, ulertzen dituztenak, Egunero az salttzen di sashi poetaren zak. Oiarirat zargailuitzal ezinaren mehezak Egunero jasate jutira bazitako tatuaiak Beinazalean marraztuak, karbiez inak direnak Egunero asila naiz horren guztiaren ondoren Gaineko laino beltzak eguzki piurtzen saiatzen Bidaiagitekotan etxe ondoan begiratzen Hortxe ikusten baita beti, loiztan norako hazen. Hain gerustel edo deabru, lirain batzuk izaten. Barrea irriarekin, irriarekin orda intzen. Naizte eta ipurbi beltza izan, belea izaten ikasten. Hiendela gunda bertze animalia. ensorkachak labunonak soilik utz ulertzen dituzenak egunero azantzia hasi poeta benizak oialidaz argai utzal ezinaren mesa egunero tiazte gutilabazita kotatu ayaa beñasalean marraztuak garbiezinak direnak egunero asia naiz lorren ustiar engondore Gaineko lan jo beltzake guzki biurtzen saiatzen Pues en regresa Petty a la escena musical Con este nuevo trabajo discográfico Titulado Astir Titán Un mini CD Que contiene 5 temas Autoproducido por el mismo Con la colaboración de Bomberenea y Kim Chang Dos de los temas que te puedes encontrar En este álbum En un héroe Puesto que estamos escuchando El tercer corte del álbum Il Arte Eran Es otra de las novedades que nos ha llegado... ...al programa Euskal Música... ...la sintonía de Berriozar y Rati... ...a la sintonía del 100.8 de la FM... ...anteriormente escuchábamos a Oso... ...ahora escuchamos dos de los temas incluidos... ...en el nuevo trabajo discográfico para este señor... ...para Petit... ...una carrera musical que lleva ya un montón de años... ¿eh? ...un montón de años en esto de la música... ...y se nota que para mí personalmente es el disco, este disco, este mini CD es el más lentito que tiene en toda su trayectoria musical. Y nosotros que vamos a seguir compartiendo contigo más música y nos vamos a ir con un poquito de caña, nos vamos a ir con un guiño que hace Saiko A. Pirritsch Porroch e Tamarimotoch, es decir, los payasos de la tele, claro que sí. Saiko edita su segundo trabajo, Payá, con la idea de que sirva como un pequeño homenaje. El EP con el título Payá lleva en el subtítulo al origen de este mini homenaje, los nombres de Pirich, Porroch y Marimotoch. Saiko fusiona en tres canciones muy populares de Pirich, Porroch y Marimotoch su contapunto festivo Tricky Punk con los temas Beleko y Anderea, El tema Umblenble y Abordachera. Esos son los tres temas que te puedes encontrar en este mini CD. El guiño que hace la formación Saiko después de su primer larga duración terapia. Lo dicho, el guiño que hace Saiko a los payasos Pirrits, Porroch y Tamarimotoch. El álbum pañá, lo que vamos a escuchar, los temas Abordachera y Umblenble. Ahí está, el guiño festivo y rockero de Saiko a Pirrits, Porroch y ¡Eta Mari Ahí está el guiño que hace Saiko A los payasos Pritch, Porroch, Eta, Marimo, Toch Con tres de los clásicos De estos payasos Eso sí Saiko le pone su estilo Cañero como puedes comprobar En dos de los temas incluidos en este álbum El tema a Cherá O este Un Blen Blen Y nos vamos con más música cañera, nos vamos con Ibakusa. Hablamos de Ibakusa porque vamos a escuchar, claro, dos de los temas incluidos dentro de su último trabajo discográfico, a Busto Axei, y hablamos también de Ibakusa porque mañana 30 de enero, a partir de las 8 de la tarde, eh, habrá la Gala de la Corrica, a partir de las 8, lo dicho, en Central. Estará Ibakusa tocando con Marianitos fly y Kasu, y atención porque también habrá eh, diferentes espectáculos, desfiles, Y Lunch, aún hay entradas en los Euskalteguis de Iruñería por 7 euros, así que ya sabes, mañana viernes 30 de enero a partir de las 8 de la tarde, la Corrica gala festa importante esa fiesta, eh, lo dicho, 8 de la tarde en el central con Marianitos Lai, Kasu e Ibakusa. Presentando, por supuesto, este nuevo álbum titulado Abustu Axei Que ya ya bastante tiempo entre nosotros Pero, bueno, que me ha apetecido ponerlo También para anunciaros esa fiesta de la corrica Y también para, pues, rescatar un poquito la buena música eh, Que hace Induzi la guitarra, Ander a la batería, Iñaki al bajo Pedro a la guitarra y Silvia a las voces El álbum, lo dicho, se hace llamar Abustu Axei Lo que vamos a escuchar, los temas titulados Au Keran y Berpistu La Fuerza y la Caña que nos trae Ibakusa Con este álbum Abutu Aksei Y con temas como Aukeranu, esto que estamos escuchando El séptimo corte del álbum, Berpistú Por cierto, mañana viernes 30 de enero Lo repito, lo recuerdo para que asistas Y para que participes A partir de las 8 de la tarde En la sala central de Iruña Se celebrará la Gala de la Corrica 2015 ¡Vamos! En concierto estas que suenan Ibacusa junto a Marianitas Vlade y Kasu. Además, podremos disfrutar de diferentes espectáculos, entre ellos Desfile y Lunch. Todo esto en la fiesta de la Corrica, Corrica Gaya Vestá. Será mañana viernes eh, 30 de enero a partir de las 8 de la tarde. Avisado estás, ¿eh? De Euskal Música compartiendo cada jueves contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria entre las 6 y las 7 y media de la tarde, que no lo puedes hacer en directo, no te preocupes, tienes una nueva cita el sábado y el domingo, la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, eso sí, en repetición. Y si tampoco nos puedes escuchar, tienes otra opción, entrar en el Facebook del programa facebook.com barra euskalmusica berriozari ratia y escuchar ahí el programa cuando tú quieras y a la hora que te dé a ti la gana. Hemos comenzado con novedades, con Oso y con Peti. Hemos continuado con Saiko, ese guiño a los payasos, Pirich, Porroch, Etamar y Motoc. Y hemos continuado con la caña de la formación de Iruña y Bakusa. Y ahora nos vamos a tranquilizar un poquito y nos vamos a ir a recuerdo. Nos vamos a ir hasta el 2012 para escuchar a Iturria. Ya en el 2007 editaron su primer trabajo discográfico, Bishigarrí en el 2012 publican Leiotik Leyora que se trata pues de siete canciones hechas con guitarras acústicas y clásicas de esas siete canciones extraemos dos los temas titulados Shoka Gañan Danchan y el tema Leiotik Leyora Recordando a la formación Ituria Zeru zabalean zen biltzan egan Lauaizeak batean jotzen buruan Horeka gabeko dantzan Utsan eman ez pausoa quizado un poquito nos hemos ido un poquito al pasado. En el 2012 editaba este segundo trabajo discográfico y bajo el nombre de Leiotik Leioran. Dos de los temas que te puedes encontrar en este álbum. Soka Gaña Endanchano, esto que estamos escuchando, el tema que da título a lo que es este segundo trabajo discográfico Leiotik Leioran. Como te comentaba anteriormente, ahí están las guitarras, tanto acústicas como eléctricas. Y comentarte que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Peyo Armendariz, voz de la formación Sky Catan, que recientemente acaban de publicar lo que es su segundo trabajo titulado Eurekariak. Tercero, sí, incluimos la maqueta que editaron en el 2010. Y antes de hablar de la trayectoria musical de la banda, antes de hablar de sus directos, antes de hablar de este nuevo trabajo discográfico y de sus dos anteriores... Vamos a escuchar uno de los temas incluidos en este nuevo álbum Más concretamente vamos a escuchar el tema con el cual eh, Pues abren este segundo trabajo Eran Chun y Gabé. Escuchamos este tema de Sky Ketan Y enseguida entramos con la entrevista a Peyo Armendariz Vocalista de esta banda de Sky Ketan Música B, es el tema con el cual se abre el segundo trabajo discográfico de la formación Sky Ketan, el disco Orekariak. Para hablar de este nuevo trabajo, de los inicios de la banda, de los conciertos, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Peyo Armendariz, voz de la formación. Peyo, a Arracha León. Oh, bye, a Opaí, a Arracha el eh, Para comenzar, vamos a hablar un poquito de los inicios. Presentáis el segundo trabajo, pero antes de hablar de él, vamos a comenzar repasando un poco, lo dicho, los inicios de Sky Ketan, cuándo se forma, cómo se forma la banda... Sí, Ska Keitan eh, se forma pues a eso de mayo de 2008 y bueno, éramos un grupo de amigos que nada, que, que teníamos unas inquietudes en cuanto a la música y bueno, en particular a la música Ska y a, las, a todas las variantes del rock que había, ¿no? Que ahí empezamos a tocar. Y bueno, eh, fue cosa de estar ensayando un verano y ya pues a finales del 2008 ya vimos nuestro primer concierto en el Gaze Cheletaman, junto a Anka Tarteco y Estropos. Y bueno, nada, luego a partir de ahí pues hemos ido, hemos, fuimos dando conciertos y tal y uh, eh, dimos mil vueltas, ¿no? Porque desde entonces imagínate, ¿no? Han pasado seis años. Pues nada, a los tres años así, a los dos años creo, dimos un cambio de formación, yo me puse a cantar, antes tocaba la guitarra, trajimos a Olatz también, eh, que era una chavala del barrio que sabía tocar el teclado y bueno, Eh, también metimos matices nuevos, ¿no? Ya que íbamos aprendiendo y tal y ya sacamos el primer disco pues hace dos años, más o menos, ¿no? Y bueno, y este ha sido el siguiente ya que ya después de un recorrido ya que no, que hemos ido aprendiendo. El nombre de Skyketan, ¿cómo surge para dar a conocer a la formación? Os costó tiempo hasta llegar a dar con un nombre a la banda? Hombre, pues sí, ¿no? O sea, Estuvimos como tres meses así, ¿no?, pensando mientras ensayábamos y tal, pues qué, qué, podría, qué nombre podría estar bien, ¿no?, para pa una banda y tal, ¿no?, con la ilusión que tienes, ¿no?, de, de que es casi como tu primera banda, ¿no?, porque antes ya habíamos estado anteriormente en un, en, en un conjunto, Aitor eh, Valcarlos y yo, pero bueno, ¿no?, eh, ya, ya esto iba cogiendo marcha y tal, y bueno, se le ocurrió a, a, se le ocurrieron a dos colegas de de Ashi, ¿no?, del bajista, y una noche de farra, tal, y, bueno, nos empezaron a contar, y, bueno, es un poco el juego de palabras, ¿no?, Ska Keitan, pues, en euskera, pues, lo que sería, pues, como tonta Keitan, ¿no?, haciendo el tonto, pues, con otras cosas, ¿no?, eh, Ska Keitan sería, pues, como haciendo Ska, ¿no?, o otros también lo interpretan como escaqueándose pero, bueno, no sé... <risa> En cuanto a influencias musicales a la hora de sacar adelante la formación en 2008, ¿eh, ¿algún grupo os influyó, algún grupo de referencia que tengáis en el estilo que hacéis? Pues en esa época nos influyeron bastante pues grupos que aquí andaban, ¿no? Mezclando un poco pues lo que es el ska, el reggae, el rock, ¿no? Desde pues no sé cómo decir, desde Bando Asoti también andaban peta garri tocando un Scalariak. Eh, luego también, bueno, Mugruza también, pues con ¿no? los, los estilos que venía trayendo desde hace tiempo ya Y Erzaña, que también era otra banda que, por lo menos a mí, también me volaba No sé, eh, un poco de todo, ¿no? Ya era, que decir, no era una música nueva eh, en Euskal Herria lo que, lo que nosotros estábamos haciendo entonces Por lo menos, ¿no? Eh, eran, eran los las músicas que que escuchábamos. nada, no luego como Talco y grupos así también. De los componentes de Skyketan, ¿veníais de otros grupos o es con esta banda donde habéis comenzado en esto de la música? Eh, es esta banda, ¿no? Eh, los, o sea, nosotros, eh, Aitorrillo estuvimos en en un grupillo, pues empezamos con 15 años, ¿no? A tocar y tocábamos versiones de todo, no, Skorbuto, eh, de todo, tocábamos de todo, sonofex y demás así, ¿no? Pero bueno, duramos año y medio y, y ya bueno, no sé, había también estaban de otra acuaria Borja, también conocíamos a Así un poco antes, la veranda en festivales, bueno, en algún festival que otro y tal y no sé, eh, estábamos más de acuerdo en que queríamos hacer más el rollo del ska, ¿no? y, y ahí es cuando se nos ocurrió hacer la banda que yo por lo menos la considero como primera banda casi, ¿no? Porque al final en, en cuanto a aprendizaje y tal, pues ha sido con la que, ¿no? Con la que hemos ido Eh, antes de llegar hasta Orekariak, eh, habéis editado dos discos, vamos si te parece hablar un poquito de ellos El primero fue una maqueta que editasteis en 2010, eh, supongo que más que nada para daros a conocer, ¿no? Para poner en marcha un poco la banda Ahí está, ahí está, pues eh, teníamos unos temas, bueno, unos temas, más ideas, ¿no? Y lo de lo de la maqueta fue un poco eh, empezar a sacar pues esos temillas que teníamos en el horno, ¿no? Eh, es, un, ...es un disco de seis... De seis, de seis ...es una maqueta de seis canciones ¿no?... ...y bueno, con eso empezamos a tirar pues por lo que... ...por los polos de Vipúzcoa y tal y bueno... ...y ya con el show, con, con el primer disco, que era Ocha Beco ...pues con ese ya... ...ya teníamos unos cuantos temas que habíamos estado componiendo... ...pues durante tres años ¿no?... Uh -huh. ...porque ahí resulta que de la maqueta al disco... ...hubo un cambio de formación... Y, y ahí ya teníamos ideas nuevas pues no había temas que igual no encajaban tanto como para disco y o sea como en la maqueta y bueno ya decidimos ya tirar hacia un disco no eh, qué tal aceptación tuvo la maqueta y lo más importante qué tal aceptación tuvo la banda se hablaba mucho de sky que tan a la salida de la maqueta sí. eh, no no no fue quiere decir Con eso no fue el boom, no no dimos como un boom, ¿no? O sea, con eso ya eran temas que ya andábamos tocando, pues algunos ya habíamos tocado en el primer concierto, ¿no? Y entonces no, como que no había nada nuevo, ¿no? Con la maqueta. Sí que sí que estuvo bien porque se empezó a poner, hubo temas que empezaron a poner en bares, como el de man y, y sí que sí que estuvo bien en el sentido de que jo, la gente ya podía escuchar los temas en casa y ya los conciertos y ahí va pues con una ¿no? con una idea de lo que iba a ser ¿no? eh, dos años después en 2012 editáis ya el primer disco serio digámoslo así de sky quetan con claro. colaboraciones y además con dos con dos bonus track uno de ellos Mundu beryba en mapa con se atic y con snebelcha eh, cuéns un poquito por encima el disco los dos bonus track sí, sí bueno eh, el disco lo lográbamos antes que los bonus track no el disco fue hacia mayo de 2012 que lo grabamos. Y, y creo que en ese verano de 2000 en junio de 2012 grabamos ya el tema Mundo de ritmo de Mapak, era el, el tema del décimo aniversario del colectivo Pirata de Donosti y, y ahí ya tuvimos las grandes colaboraciones de Sesate y Sneibeltza y bueno, con eso con eso sí que <coughs> sí que fue sí que fue un bombazo, ¿no? El tema pues al principio nos costó, hostia, no nos dijeron con un mes de antelación o ¿no? dos meses de, hasta que nos pusimos a hacer el del de, tema, pues tuvimos tres semanas para pa crearlo, ¿no? Uh -huh. Y mucho nerviosismo, mucho tal, y bueno, eh, se vio que bajo presión trabajamos mejor, ¿no? <risa> estuvo estuvo bien. Ahí están, pues, temas, como antes te he dicho, ¿no? Que ya vamos pensando, pues, durante esos tres años que desde haber sacado la, la maqueta. Y bueno, eso fue, al final decimos, pum, eh, juntar los dos temas y... Y los dos temas con el disco, claro. Peyo, sí. ¿qué diferencia encuentras entre los inicios de la banda hasta la llegada de este nuevo disco? Un poquito la evolución que ha dado Sky Ketan durante estos años. Pues yo creo que, nada, ¿no? el, lo que fue la maqueta fue, no sé, como un, como un aprendizaje. Con sea, Cogimos, familiarizar, familiarizar, familiarizarnos con la creación de los temas, cómo trabajarlos y todo eso nos ayudó mogollón para lo que posteriormente sería Osave con Aula, ¿no? Y, y, bueno, la diferencia es que hubo, ¿no? hubo unas bajas en el grupo, pues lo dejaron Martín, que era el cantante, el saxofonista, el tromonista también lo dejó, y nada, tuvimos que cambiar toda la estructura del grupo, ¿no? Me imagino decimos también meter un teclado porque nos parece buena idea meterle, ¿no? No no sé, por, simplemente por sonido y tal y bueno, tuvimos la suerte de conocer a Olat, que incluso ha metido voces en en estos dos discos, en los últimos dos discos que hemos sacado. Y bueno, eh, la diferencia, pues eso, ¿no? Yo creo que algo de madurez habría habido ahí, ¿no? Y... Eh, hablando ya de Ore Cariac, eh, ¿cómo fue el proceso de grabación del disco? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio de grabación? ¿Alguna anécdota eh, que contara a la hora de grabarlo? Bueno, eh, Ore Cariac, pues eso, ¿no? Eh, estuvimos dos años desde que desde que sacamos Auschwitz con Ahocha. El primero fue tocar conciertos. ...y el segundo ya que volvió Julen de Italia... ...también estaba aquí ¿no?... ...estuvo en Bolivia el primer año... ...y nada, nos pusimos a componer como locos ¿no?... ...tocábamos muchos menos conciertos... ...y, y a eso del final de verano pues ya nos pusimos las pilas... ...pues a preparar a fuego pues lo que... ...lo que era ¿no? lo este último disco... Eh, ...la grabación la hicimos en dos semanas... ...en diez días... Pues eso, ¿no? Desde la batería hasta las voces, pues acabamos de grabar pues a mediados de octubre, más o menos. Y, y nada, anécdotas así, pues no se me ocurren. Todo lo Pasamos bien, tuvimos también nuestro nuestro nerviosismo, ¿no? Porque al final, ¡ostra!, ahí te estás jugando el trabajo de dos años, ¿no? Y también es dinero el pagar un estudio y, bueno, eh, fue fue buena experiencia también. Sí. En este disco también habéis tenido colaboraciones importantes. Cuéntanos un poquito esas colaboraciones. Sí, eh, bueno, hemos tenido de todo. ¿no? <risa> las colaboraciones están desde amigos que han entrado pues a meter voces, eh, a meter teclados, eh, ¿no? percusión, de todo. ¿no? Y luego las que son más visibles... Eh, son lo, las colaboraciones que hay a las voces ¿no? que están por una o de en la canción Ores Colandac eh, es el cantante de arca Social y y ahí ahí no sé ahí sí, ahí mete unas voces pues al final de, de la canción y tal y luego luego está la canción Armiar Magorría que colabora pues un amigo del técnico de sonido eh, el tío Calambre, Javi Eh, mete estilo rap y bueno, eh, nos parecía que pegaba pues, con la canción y tal y bueno, le dijimos, no hubo problema en que colaborara y tal y por último está un colega, pues un amigo de Tolosas, Juancho, Juancho Aracama que bueno, es componente del grupo Laucoma, ¿no? y con este nos hizo mucha ilusión porque bueno, hacía tiempo ya que queríamos eh, hacer algo juntos y bueno, pues esta fue la excusa, ¿no? la canción Orecariac, que, que también mete un rap. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito? Sí, bueno, ahí de todo, ¿no? Eh, tenemos temas que, ¿no?, de, de temática social, pues crítica social, ¿no?, eh, pues al final lo que vemos que nos rodea, y ¿no? hablamos también de la guerra, incluso, eh, hablamos de, de todo, ¿no?, de... Al final de las luchas sociales que se están dando ahora, de, del momento en que vivimos, sin más, ¿no? Y luego también hay otros temas que ya van más a primera persona, ¿no? Que no quiere decir que no sean problemas colectivos, pero sí que los vivimos a, a pie de cañón cada uno de nosotros, ¿no? Al final es una mezcla de todo, ¿no? También dudas existenciales que teníamos y, bueno, de todo. hay Pero principalmente eso, ¿no? Eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? Eh, ¿Cómo tratáis los temas a la hora de plasmarlos, digámoslo así, en la música? que hacéis? Pues, eh, mira, eh, hay sistemas que los escribí yo. Eh, otros dos temas los empezó LATS, uno lo hizo entero a ella. Eh, y luego hemos tenido amigos también que nos han ayudado, ¿no? Entre ellos está, está Siervera, Vera Mendy, eh, que en Armi Armagorria pues, metió todo pues, ese estribillo, ¿no? ...y luego... ...luego está... ...Veña celumendi ...que ya participó en el... ...en la canción... ...Mundo Berrio a Mapa... ...eh... ...bueno... ...como nos quedamos tan a gusto pues... ...pues al final le llamamos a él... ...y... ...metió en... ...en Oraño... ...que luego bueno... ...que también nos ayudó Julia y tal... ...porque está mitad euskera mitad italiano ¿no?... ...es una canción que habla pues... ...el tema de lo... ...de lo líquido que es al final... ...el... ...nos hablamos un poco de... ...lo que es... ...el pueblo al final, ¿no? nuestra nuestra identidad tanto nacional como ¿no? en ese en ese todo, ¿no? que al final no lo, no lo entendemos de una manera tan sólida, ¿no? Porque al final ahí se plantea una cuestión, ¿no? Eh, ¿donde, donde empieza a mare, ¿no? dónde empieza do inicia al final del mar, ¿no? Empieza el final del mar. Pero bueno, así que sí que hay cosas que, que decimos y y al final, o sea, ...tampoco queremos ser tan escépticos... ¿no? Con, ...con lo de... ...con lo de identidad... ...que sí que hay pero... ...que al final eso se, se difumina según a donde vaya... ¿no? ...que ya me hace canción... ...y luego en los demás temas pues... ...¿cómo los tratamos?... pues ...escogemos... ...no sé, problemáticas diferentes que se nos ocurren... ...pues el tema de... ...del consumo juvenil... ...de hoy en día ¿no?... De ...consumo... ...como la juerga hoy en día también... ...hay un tema dilema ¿no?... ...que al final... No somos un poco... En, eh, somos una juventud muy presentista, ¿no? Eh, queremos, todo, queremos todo ya, ¿no? Y los efectos y tal, o sea, siempre lo buscamos ahora, ¿no? Entonces, por eso veíamos un poco en ese tema que se le podía dar, ¿no? En esa intención. Y luego los demás temas, pues lo que te iba comentando, ¿no? La, las luchas que se están dando hoy en día, pues no hay que ver. <coughs> Huelgas generales que se han dado hasta ahora... Eh, Entonces, con el tema de los desahucios, con todo, pues al final ¿no? es, un, es un momento, sobre todo para alguna gente que, que es, es, es, es, o sea, es un, una época muy oscura, ¿no? y en ese sentido queríamos retratarlo. ¿no? Al final, como, ¿no? como este artista mexicano, el que pintaba murales, Diego Rivera, no pinto lo que veo, pues un poco eso. El título del disco, Ore Cariak, ¿cómo surge? ¿Le tuvisteis que dar muchas vueltas para encontrar un título al disco? ¿Es lo que menos os preocupaba? Eh, le dimos muchas vueltas Y fue... O sea, Amasore Cariak Es el último tema Fue el último tema que, que lo compusimos Y bueno A mí a mí no se me ocurría nada, ¿no? Cero Y, y ahí salió Olat Pues con un tema, ¿no? Un poco, pues Con las dudas que planteaba desde el principio, ¿no? Porque la de Arantón y Gave No sé qué decir, ¿no? No, sin respuesta, tal Es un poco... Deja... Es como una entrada al caos, ¿no? Entonces... Eh, ...durante todo el disco se van dando... ...pues diferentes... ¿no? ...diferentes interpretaciones a cada duda... ...que vamos planteando... ...y el final es... ¿no? El, ...el título este, ¿no?... ...recaria, pues... ...es el equilibrio... Eh, ...los equilibristas, ¿no?... ...ahí quería decir, Olat, pues un poco, ¿no?... ...que... ...en cada duda, ¿no?... ...tal... Eh, ...el equilibrista al final va... ...¿no?... Va en la cuerda y... ...es decir, va siendo consciente, ¿no?... ...de lo que hay en un lado y lo que hay en otro... ...pero... ...el rollo de saber... Que cada balanza de cada lado y tal, ¿no? Le hace un poco quedarse en la mitad y ir avanzando, ¿no? Entonces es un poco la idea, ¿no? Que al final cada duda te puede dar fuerzas para, para seguir adelante y para ir construyendo lo que es el futuro, ¿no? Que tampoco tienes, ¿no? Al final tienes la referencia de, de lo que es la meta, no sabes hasta dónde vas a llegar, pero simplemente siendo consciente de lo que hay en cada lado, pues vas avanzando, ¿no? Eso era la filosofía que, que hablábamos y, bueno, nos gustó mucho y Al final hasta le hemos dado el título al disco no en este nuevo disco se ve que habéis incluido unos coros más atrevidos para acompañar eh, tu voz unos coros más atrevidos sí un poquito más que sorprende no con con respecto al disco anterior pues bueno eh, yo creo que en el disco anterior metimos coros más más básicos ¿no? en este pues le quisimos dar un poco de más fuerza no hay uh -huh. a mí por ejemplo me gustan más los, los coros que hemos metido aquí pues eran un poco más rompedores, ¿no? De repente en Armiar más gorrida, pues ya metemos ahí unos que son oh, oh, oh", no sé, más como más más melódicos, sentido más melódicos y también más, más cañeros, ¿no? O sea, que una cosa no quita la otra, no tiene que ser moñas por ser melódico. Y bueno, nosotros estamos a gusto con lo que ha quedado en cuanto a los coros, por lo menos. Eh, hay que hacer también mención a la portada del disco, porque habéis contado con un gran diseñador barcelonés. ¿Cómo os juntasteis con él a la hora para diseñar, digámoslo así, la portada de este disco? Sí, Daúnker, de Barcelona, bueno, pues nada, eh, estuvimos mirando y tal, y, y bueno, estuvimos en casa de Fermín, Murusa hablando tal, nos explicó el tema de, para hacer un crowdfunding y tal, y bueno, no, eh, preguntamos por diseñadores y, y nos comentó este, el nombre de, de, este, de este diseñador, ...y nada, mirando portadas que había hecho... ...también había trabajado con... ...con Revolutionary Brothers... Eh, ...había trabajado con... ...con otros artistas que bueno... ...que dieron las portadas con... ...con Rude de, de Boloña ¿no?... ...también... ...y nos encantó la verdad... ...en cuanto a la estética y todo eso... ...nos parecía, pues, nos parecía atrevido... ...nos pusimos a hablar con él... Le, ...le explicamos un poco el concepto del disco... ...cuál era... ...y nada, y enseguida se puso a trabajar... Eh, ...nos fue mandando muestras y todo y bueno al final, al final esta que salió no que nos encantó y, y nada ha sido, ha sido un gustazo sí. Antes de hablar de los conciertos de los directos, si te parece vamos a escuchar otro tema al disco, eh, ¿cuál te gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál digamos es el tema referencia de la banda? Pues <risa> es difícil el tema ¿eh? porque a cada uno nos gusta uno diferente pero sí que el que nos une a casi todos es el de Orica ¿no? ya te he explicado antes por qué y bueno eh, eh si sí nos gusta porque al final sí que transmite en cuanto a lo personal y en cuanto a lo colectivo, ¿no? Las cosas que te estaba que te estaba explicando antes, pues en ese sentido a nosotros nos llena nos llena bastante ¿verdad? la filosofía que da esta canción. Gaukak erantzunak balitu bezala Ixiunek urratu dizutea zala Aizeak edonora eraman ditzala Galderak ustiek sortutako izala Agiazaran zek mantetzen dute horeka Uraren dantzekin dartzen direute erreka Aize eta bidean arrien kontra jotarteka Aizea zorgizek esoi ikasperenka Gauber berean iuntargiarekin da Oitzak aldera ikur bat zeuken Zalantzat arten ondoratzen asinitzen Daio belan epilenan kata besot rastinzen Ura kagatzen, ikasten da higerian Bizitza jarri jarrika ikutsuritabentzen erdian Sokaren darganetan aurkitzen dunak saria Batakitzen senditzen dun horekaria Oskar horreintzen jote dut erroa Ielke eskaletzi nik bilatuz dut erroa Diziko esko Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Peyo de la formación Sky Ketan en el programa Euskal Música. Eh, vamos a meternos a hablar de los directos. Eh, ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Lo estáis incluyendo todo? ¿Estáis metiendo temas del disco anterior? ¿Alguna versión? Sí. Eh, el último disco lo estamos tocando entero. O sea, lo que es el último disco, todas. Todas canciones. Y del disco anterior, pues las que más nos tiraban, ¿no? Las que todavía se iban funcionando en el escenario... Las que ya, no, porque imagínate, dos años, incluso tres, porque había temas del anterior disco que lo tocábamos antes de haber sacado el, este disco, el disco anterior, quería decir. Entonces, bueno, ya de ese disco hemos quitado unas cuantas, algunas las hemos reunido en, un, en una clase de popurri que hemos hecho al final, ¿no? Y bueno, eh, la verdad que nos ha quedado curioso, directo, sí, entre temas del disco anterior y temas de este, sí que estamos contentos nosotros. Eh, ¿De este disco, la gente, cuál es el tema que más os pide en los directos? ¿De este disco? Sí. Pues todavía, hombre, todavía de este disco no nos piden muchos temas, pero sí que nos pedían del anterior disco el de Dorta Sierra Vares, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. no sé. Este disco está funcionando bastante Ore Cariak, está funcionando también eh, la segunda canción que tocamos, eh, Barrera Engañan. Y bueno, la de Iraganeco, que la pues, están emitiendo en la radio pública, en Gastea, uh -huh. Iraganeco también está sonando, o sea, están cantando, sí se nota en los directos. Eh, ¿Fechas para presentar el disco a corto o largo plazo tenéis ya? Pues a corto plazo, eh, mira, tenemos el 30 y el 31 de enero. El 30 vamos a tocar en Bilbo, en el, en el aniversario del, del Gasteche Saspicatu. ...y el 31... Nos, ...nos marchamos para Oviedo... ...eh, ahí... ...el año pasado ya estuvimos... Eh, tocando... ...y bueno, están haciendo con Glayo Soyúa... Que, ...eh, desde el colectivo Isushu... ...el Carteá de... ...de hermanación entre... ...entre Asturias y... ...Euskal Herria... ...pues están montando unos ciclos de intercambio cultural... ...que están llevando, bueno, están llevando para allá... ...grupos vascos, eh, como nosotros... Pues, ...es que y... Y la idea es tocar ahí con el grupo es cámara que es un grupo anfitrión de ahí de asturias y la idea es que luego en verano no sé alguna fecha que podamos conseguir nosotros puedan tocar aquí con nosotros ¿no? uh -huh. y así lo quieren hacer con más bondas eh, por aquí por iruña y comarca no cerráis nada todavía o pues es algo va en marcha pero todavía no podemos decir si <risa> eh, sí. no, ¿Eh? no no está cerrado del todo lo que es esto pero sí sí que agarra no eh, vamos y queremos tocar. O sea, que os entremos ¿no?, como quien dice. Sí, sí, sí. sí, sí eh, hablando un poquito de los directos, de los conciertos, desde los inicios hasta ahora, eh, ¿cuál ha sido para Pillo el concierto que más clavado tiene la memoria? Pues el que más yo creo que hay yo creo que hay un par de conciertos. Eh, el, el primero, el que vimos en el gaceche de Taman, ese fue pues, un subidón, ¿no?, porque al final dices, va, es el estreno... Van tus amigos, eh, familia, pues de todo, ¿no? Al final, y estás con tus colegas tocando los nervios que supone, el trabajo que ha supuesto, ¿no? Ese se me quedó clavado. Y luego uno de los últimos que hemos dado, ¿no? Eh, fue en, en la zurriola que dimos en el día que preparó el colectivo pirata de Donosti, eh, el Edo Cerdugo posible, que ahí invita, eh, trajeron a Manu Chao, ...a Tania de Sousa y nosotros también tocamos... ...y eso fue... ...fue una barbaridad de día porque... Pues, ...para mí, por ejemplo... ...Manu Chau ha sido referencia musical... ...cuando estaba en mano negra tal... ...incluso como cantautor pues... ...es una de las referencias que tengo... ...y algunos del grupo tenemos ¿no? Uh -huh. ...y entonces para nosotros fue... ...fue una pasada... ...no sólo en cuanto con quien tocamos... ...sino delante de cuánta gente tocamos... ...el pedazo escenario que montaron... ...que montamos ahí... Y, y todo, ¿no? Eh, la formación Sky, es que ¿qué estilo de música hacéis? Porque veo que no os centráis en un estilo de música como es el Ska. Es que ahí está la cosa, ¿no? O sea, sí que empezamos <risa> intentando imitar, ¿no? Un poco los grupos que hacían Ska, tipo aquí no También Betagari y tal, ¿no? Que son grupos que también meten algo de rock, ¿no? Y, claro, durante todos estos años, pues hemos estado haciendo... Hemos, hemos hecho un poco... No está de moda también la palabra mestizaje, no me gusta mucho, ¿no? Pero sí que va un poco por ahí, ¿no? Cogemos estilo, son estilos diversos los que abarcamos, desde todas las variantes que hay del rock, eh pun rock, hardcore, rock más tranquilo, al ska, reggae, ¿no? Algo de algo de funky a lo mejor, no sé. O sea, es que tocamos tocamos todo. ¿de qué forma se puede conseguir el disco Recariac? Pues Orecaria hay varias formas. Eh, tenemos en el Facebook tenemos apuntados unos bares que bueno, los iremos anunciando también, ¿no? Unos bares que hemos dejado el disco. Eh, luego en nuestros conciertos, eh, siempre estamos ahí, y nos hacemos hoy un ilusión que en la que en la gente donde nosotros a comprárnoslo. Y luego también pues en las tiendas El Car también también está el disco. Y los de, los demás componentes de la banda son aparte de Pello, Pues vale, aparte de mí está Nola Salvador en el teclado y los coros, eh, Asier Ririondo eh, con el bajo y con los coros, Yulen eh, y vigoras en la, la batería, eh, Borja, Borja Antón a la, a la guitarra y los, los en la sección de vientos están eh, Gorka Valcarlos y Héctor Valcarlos, ¿no? que están con la trompeta y con el trompeta. Peio Armendariz, voz de Es esquerri casco por haber atendido la llamada de Euskal Música. Vale, va, un gustazo. Y a ver si gustazo, para... y a ver si para el próximo disco podemos vernos o en algún concierto que hagáis por aquí por Iruña o en la misma radio. Sí, pues pues ojalá, sería un placer, la verdad. Pues Peio lo dicho, es esquerri casco y hasta la próxima. Vale, zuei, hasta hasta la próxima a oh. Pues ahí está la entrevista que hemos mantenido vía telefónica con uno de los componentes de la formación Sky Ketan Más concretamente con Peyo Armendariz Bob de la banda Hemos hablado de los tres trabajos discográficos que tienen hasta la fecha De la trayectoria musical de la banda, de los conciertos, en definitiva, de todo lo relacionado con esta formación con Sky Ketan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 Nos quedamos con ellos, nos quedamos con Skyketan y nos quedamos con el tema Oresco Landak, otro de los temas incluidos dentro de lo que es este segundo trabajo discográfico de reciente publicación de Skyketan, el álbum Orekariak. Nos vamos, volvemos, lo he dicho, dentro de 7 días aquí en Berriozar y Ratia Agur. y ratear en el 100.8 de fm